Bueno, vamos a estar conversando, como anunciábamos más temprano, en estos próximos minutos, con nuestro compatriota Jorge Magfud, un uruguayo que vive en Estados Unidos. Él es profesor, es escritor, eh, tiene un estudio permanente sobre los temas centrales y nos parece una oportunidad muy buena poder contactarlo para hablar de uno de los temas que ha estado eh, en la noticia como eje, también desde hace ya algunas semanas, eh, que tiene el centro en Texas, pero seguramente a partir de Texas podemos hablar de otras cosas. Jorge Magfud, buen día, bienvenido. Eh, buen día, buenos días, ¿cómo están eh, Ángeles y Marcelo? Muy bien, muy bien, y contentos de recibirte desde ya, muchas gracias. Para poder tener la posibilidad de ir un poco más allá, ver qué es lo que hay atrás o qué es lo que está en juego cuando decimos los problemas, los enfrentamientos en Texas, entre el gobierno nacional, digamos, y el, el del Estado, ¿no? y lo que pasa concretamente en el lugar. Eh, ¿Por dónde arrancamos? Ah, por, hay muchos lados, pero podemos empezar por lo concreto y luego ir a, a lo más eh, general. Sí. Concretamente, el, eh, muchos están... Eh, protestando porque el, en este caso Washington le um, prohibió eh, aplicando la, su, su autoridad federal le prohibió al estado que coloque um, cerca cercado con a le en Reis pues como una son como navajas no ustedes conocen esos sí. eh, cercados de guerra prácticamente sí. con navajas y eh, que, que en el pasado eh, eso está en la tierra verdad en el, en el borde de la frontera ahí Eh, hace unos meses eh, el, el gobernador Apot eh, había colocado como flotadores, pero no eran eh, navajas, eran como eh, sierras directamente, sierras de cortar, cada, cada dos eh, bolas de flotante una sierra, y ahí claro los inmigrantes se lastimaban seriamente, uh, nadie está diciendo que la inmigración ilegal eh, sea un ideal o esté bien o, o apoyemos la ilegalidad, hay muchas posibilidades, Otra forma, el tema que, bueno, otro tema es que las leyes no funcionan tampoco y están hechas sí. eh, para beneficiar a unos y perjudicar al resto y explotar al resto directamente. Pero concretamente en este caso no deja de ser una, eh, inhumano no solamente eh, eh, lastimar a gente que incluso desesperada cruza, pero no, no cruza para venir a poner una bomba o, o robarle a alguien, cruza eh, para trabajar, para eh, a, a, eh, apoyar a sus familias, eh, darles de comer en, de este y del otro lado y al mismo tiempo beneficiar incluso a la economía. Ah, y, y, y muchas veces pasan con niños eh, y se lastiman, eh, muchos han muerto en el desierto, pero en este caso es alta, eh, directamente intencional en, eh, lastimar a la gente. Entonces, um, el, el, ese fue el pequeño conflicto, digamos, eh, localizado eh, entre Washington y eh, Austin, el país. El, el, o el gobernador Abbott de, de Texas es, eso es algo muy concreto pero eh, si vamos, abrimos un poco el marco vamos a ver que es parte del, del mismo negocio del marketing político eh, buscar eh, chivos expiatorios eh, sobre todo eh, aquellos que no votan, que no tienen lobbies como son los inmigrantes eh, ilegales claro. y, uh, y hacer política con eso, lo hizo Trump en el 2016, bueno lo, lo venían haciendo muchos an otros antes Pero eh, lo, el último caso exitoso de, de, desde un punto de vista electoral fue la elección de 2016, que funcionó perfectamente. Ah, y ahora el, el, el, en Texas se está eh, repitiendo hasta el mismo tema. El, los inmigrantes son los, los que invaden, son los peligrosos, son los que eh, aumentan la criminalidad. Cuando todas las universidades, todas las investigaciones están diciendo, siempre han dicho desde hace décadas, los inmigrantes, incluso los, los ilegales, bajan la criminalidad, no la suben. Uh -huh. uh, eh, eh, eso está clarísimo la, la criminalidad de, de los que de los inmigrantes sube después de una segunda tercera generación porque se acostumbran a, a, a, la, a cierta seguridad y confort uh, y, y, y, y deseos de más eh, pero generalmente el, el inmigrante no es, no es aquel que viene buscando problemas sino que viene de, de, huyendo de una situación complicada y, y lo último que quiere es un problema lo mismo pasa en Europa son gente desesperada eh, víctimas de, de un uh, sistema global Y acá cuando uno dice sistema global, saltan algunos que dicen, ah, oh, bueno, ya son ideas de surdo, etc. Pero sí, está claro. ahí, llámela como, como quiera, pero está ahí, es un sistema global, siempre ha sido, desde hace siglos atrás, que ha, eh, ha explotado, demonizado, deshumanizado a unos en beneficio de una minoría, ya sea una minoría nacional de un país sobre otro o una minoría eh, doméstica o dentro de una nación de una clase sobre otra. que en este momento eh, acapara la mayor parte del poder político y mediático, en, que es menos del 1%, y derrama toda su narrativa. Y, cómo, eh, y, y ah, si seguimos abriendo el, el marco, eh, la, la visión del problema, ah, recordemos, eh, por ejemplo, eh, en qué se basa la política actual. No es, un, no es una política de discusión, no de discusión, yo diría más bien de, de de diálogo, de conversación, de café, como antes podía haber ahí en el Zorro o en un café, sí. donde la gente, bueno, había muchas pasiones, ¿cierto? Había mucha pasión, pero tenías al, al otro enfrente, o, al, o a la otra persona claro. enfrente, y, y, y tenías un mínimo un mínimo de reglas que respetar. Ahora, Exacto. como todo se hace cobard, cobardemente, o a veces muy útil, pero... No se, tenés que dar la cara. Para... Ahora no hay que dar la no cara. que dar la cara... No, primero no tenés que dar la cara eh, podés hacer un clic y borrarlo al que te molesta que a veces es más sano que podemos hacer pero no deja de ser eh, algo eh, que va contra las reglas de la civilidad no de, en el cuanto, bueno te, tengo tenemos ideas distintas sí. eh, y vamos a ver que vamos a ver los argumentos eh, que, que, eh, y, y lo hacemos en base a un cierto mínimo respeto porque si no terminamos a las piñas que es lo que ocurría ahora sí. como no se terminan las piñas pues están a miles de kilómetros a veces de distancia Eh, uno de otro, eh, lo que se termina es primero en el insulto y en el agravio. Pero uno podría decir, bueno, es mejor, eh, es mejor que las piñas. Bueno, sí, podría ser en, en ese momento mejor que las piñas, pero la frustración luego se traduce en, bueno, eh, con un insulto no resuelvo mi, mi furia, voy a uh, ir por una, eh, una opción política que es totalmente irracional, pero es aquella que, que golpea la mesa y que va a destrozar a mis enemigos. ¿Cuáles son mis enemigos? Aquellos que piensan diferentes. Sí. Uh, y, y yo veo, es, eh, ese origen es, es muy antiguo, ¿no? pero más específicamente creo que eh, se podría resumir en el artículo, luego libro de Oriana Falachi, que se llamaba La rabia y el orgullo. Sí. Uh, eh, eh, yo recuerdo que en el 2000 y algo, 2001, eh, leí ese artículo y luego escribió uno. En la República y en otros lados una, una respuesta bastante más larga, porque antes se permitían artículos muy largos, eh, que es el, el lento suicidio de Occidente, en el cual eh, Oriana Falacci eh, insistía eh, en, en el peligro del otro. que lo cual era el otro para una italiana o para un occidental? Bueno, eran en ese momento eran los musulmanes y sobre todo los africanos. Acá son los mexicanos, los centroamericanos, pobres allá en Europa, los europeos. Y, él, y, él, y ella insistía en el artículo, bueno, la, nuestras torres son más, más bellas, nuestra arquitectura es más bella, nuestra cultura es superior, eh, etcétera. Y, y, y en, un, en un momento decía algo así como, aunque esos negros no, no me hagan nada, aunque no quieran destruir mi cultura, de todas formas me fastidia, me molesta su presencia y no los quiero acá. Es decir, una irracionalidad al extremo. Pero, pero el, el título dice, la rabia, primer punto, la frustración. Eh, de una Europa y un, y un Estados Unidos en decadencia y segundo el orgullo, es decir, o, orgullo pero no un orgullo para liberarme de, de una opresión colon, colonialista sino un orgullo supremacista, es decir, somos superiores y tenemos derechos especiales en el mundo. Y cuando alguien nos empieza a cuestionar eso, como ocurrió en el siglo XIX, eh, que aparecieron todas esas teorías de la supremacía blanca, que los negros y los y los amarillos querían eh, extinguirnos, si era exactamente lo contrario, era el, el ápice del, del, del imperialismo brutalísimo, brutal, de las democracias europeas que arrasaron y masacraron millones. Bueno, eh, básicamente esa es la política actual que podríamos resumirla en ese título, Eh, se me ocurre ahora improvisando, la sí. rabia y el orgullo. Entonces, eh, a través de las uh, redes sociales, esa rabia y ese orgullo se amplifican, sí. porque cuando eh, no tienen efecto directo en eh, mi frustración, eh, eh, grito más fuerte. Pero me, mis argumentos siguen siendo iguales o peores, generalmente sí. más básicos. Porque si son muy complejos, nadie me va a escuchar. Entonces Está tengo que hacer muy algo muy bien, simple. Eso, esa es sí. la política. Ahora, esa es la política actual. Y, y buscar, y, aquí, y buscar sí, sí. Un, un demonio fácil, visual, como el muro es una, una imagen muy visual. Imposible de completarlo, pero es muy bueno para ganar elecciones. El, el, la, la, la invasión de los pobres, porque esa es básicamente resumen nos invaden los pobres cuando nosotros los invadimos un millón de veces. Y yo he escrito sobre la ironía de, de Texas, de, de haber invadido México, robado, reinstalado la... la esclavitud incluso en, en, hace dos o tres días en, en, en una, me llamaron de, de un programa de CBS de, de era de radio uh, y también insistí sobre ese mismo tema y lo, lo, lo repito 500 veces y algunos otros lo repiten 500 veces pero eh, se, se sigue repitiendo el mito de nos sí, independizamos claro. porque teníamos diferencias cult culturales pero qué culturales es, es, al menos que considere que la violencia de, de, del racismo y la esclavitud Eh, es algo cultural, bueno en ese caso sí son diferencias culturales, pero concretamente se separaron para eh, reinstalar la esclavitud que era el problema que los mexicanos no aceptaban reinstalaron la esclavitud, la pusieron en, uh, en su constitución como intocable, luego cuando eh, 20 años después eh, el, el norte quiso hacer lo mismo, eh, se separaron y entonces eh, fueron eh, y acá estamos en el mismo tema de, la, de lo que se llama el texit o, o la secesión texana en este momento en, el, en 1836 se separaron para reinstalar la esclavitud en México. En 1861 eh, eh, se volvieron a separar para proteger la esclavitud. Uh, y, el, y recientemente el, eh, el movimiento secesionista uh, eh, y pasó, quiso pasar un, un, una, un proyecto de ley um, justo durante en, en el aniversario del de Álamo. No sé si recuerdan la película también el, el, con John Wayne, el Álamo, estamos no? peleando contra los brutales... Los brutales mexicanos, como antes eran, los, o, o durante el, el cine del, del, del lejano oeste, los brutales indios, como decía Andrew Jackson, nos invadieron. No sabíamos por qué, tuvimos que matarlos a todos. Pero, ¿no será que era al revés, que sí. se estaban defendiendo? Sí. Bueno, exactamente, estamos en esa situación. Y, y intento redondear porque me extiendo demasiado. Pasaron el, en el, el, el, el año pasado, en marzo, Eh, esa ley el 6 de marzo de 2023 eh, como un proyecto de ley de secesionista o separatista eh, con, por en, en el aniversario exacto de el álamo eh, no llegaron a pasarlo porque son tan organizados que llegaron tarde eh, pero en fin eh, lo, lo están proponiendo de nuevo y hoy hoy ahora sí terminamos esto hoy es febrero 2 de febrero sí y, y, y es parte de la misma lógica el 2 de febrero de 1861 Eh, los estados del sur y Texas se une el 2 de febrero para separarse del norte, eh, para mantener, y lo dice la declaración de independencia, lo dice varias veces, no sé por qué, y lo, lo dice varias veces y en, y en las bibliotecas de Texas está explícitamente, no sé si como siete u ocho veces menciona, el derecho eh, eh, sagrado de mantener la esclavitud, que es una, una institución sabia, wise, sabia y justa. Entonces, esa es el, el, el, la razón. Y luego aparecen eh, otras discusiones. No, en realidad fueron diferencias culturales que tenía. Otra vez el tema cultural. No, el, tema, el tema de negocios, de intereses, eh, de mantener la esclavitud. Y ahora distraemos con el tema de los inmigrantes, que es algo más o menos eh, parecido. Los pobres, los negros nos quieren invadir. No podemos permitir que, que la civilización cristiana eh, occidental se caiga abajo. Bueno... Eso funciona perfectamente, pero es una mentira a cara sí, de piedra. Sí. Y, y, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros le aconsejamos muchas veces a los oyentes, y hoy de nuevo, si pueden tener un mapa adelante okay. para ver la zona de la que estamos hablando, dónde está eh, precisamente Texas, eh, lo que es esa frontera entre Estados Unidos y México. Ahora, eh, teniendo en cuenta lo que vos decís, es muy claro Eh, los mexicanos para, le pongo mexicanos pero sabemos que no son solo mexicanos los que cruzan la frontera no eh, ya son parte integrante de la vida de Estados Unidos desde hace muchos años, no por, por todo este proceso que vos decías pero me acuerdo hace sí. pocos años se decía bueno si se van mañana los inmigrantes no va a haber eh, quien trabaje la tierra, no va a haber quien haga esto quien haga lo otro, bueno tareas de las que se ocupan los inmigrantes, eh, pero cuando te aparecen como apareció ayer el gobernador de la Florida, de Santis, diciendo que le va a mandar a la guardia, un batallón de la Guardia Nacional para ayudar a Texas en la cuestión de la seguridad, no, para afrontar la situación de la frontera sur. y que le va a mandar, además, otras formas, de otros grupos que él tiene para apoyar, la Guardia Estatal de Florida, la Guardia Nacional, eh, todo para detener el flujo de inmigrantes ilegales. Eh, ¿Qué más están jugando ellos en todo esto? Porque sale, sí, bueno, de, de San... miren el mapa y miren dónde está la Florida, dónde está sí. Texas. Sí. El, el eh, De Santis y Abbott son parte de lo mismo, eh, le, no sé si les suena, son eh, libertarios, ah. pero libertarios de derecha, claro, es decir, el, el, la, Millet, la herencia digamos. esclavista, exacto, y, y muchos otros y muchos en otros. varios países de América Latina, pero todo eso eh, básicamente empezó acá, y no por casualidad, en, ya que mencionas Milley, eh, eh, usa la bandera eh, de, de la serpiente, la, la bandera amarilla, ¿no? la que, que tenía eso, el soldado el otro día. Un, un policía, sí, tenía exacto, el escudo okay, okay. Esa, esa inaudito de que esas cosas sí. ocurran en una democracia, supuestamente, bueno, pero son democracias bastante controladas, ¿no? Ah, pero esa bandera, o, o incluso en, en, en Brasil, con Bolsonaro, pero también en, en, la he visto en Argentina, la bandera de la confederación. Sí. Así que vaya, y luego, luego son los más patriotas, como los texanos, son los más patriotas, los confederados, los, los, eh, porque son, estos proyectos son de, del partido eh, de la extrema derecha eh, de texana, y en este caso de Santa de la extrema derecha eh, de Florida, eh, libertarios, son los más patriotas. pero cuando cuando cada vez que llega el, el toca nuestros intereses, nos olvidamos de la patria y la rompemos. Como he dicho varias veces, el único grupo en este país, en de Estados Unidos, que estuvo a un pelo de destruir esa unión, que siempre ha estado muy frágil por obvias razones, no vamos a entrar ahora, pero el único grupo que estuvo muy cerquita de hacerlo son los que ahora flamean la bandera de la Confederación y se consideran los ultrapatriotas. Es decir, patriota de palabra, hasta que me conviene. Eh, en favor de la libertad, hasta que me conviene. Y re, de Santis y todos los libertarios son los que repiten libertad hasta las hastío, la han secuestrado esa palabra, la han eh, violado varias veces. Y eh, cuando llega el momento, cuando toman un mínimo poder, ¿empiezan a qué? A, a, a aplicar lo opuesto, a prohibir libros, como hace, ah, van 3.000 libros prohibidos aquí en Florida, Eh, y en otras partes prohibir prohibir prohibir dónde está la libertad eh, de, de que tanto se enorgullecen dónde está el, ese patriotismo que en realidad es, es eh, se desnuda el concepto de, pat, de patriotismo que siempre ha sido muy funcional para, para aquellas élites para mandar eh, soldados a morir por ahí y a matar y a morir eh, pero para bene, para cuidar nuestros beneficios y ya y para hacer eh, más más negocios pero el patriotismo es no el, el el patriotismo no es amor a ningún país nadie ama un país eso es una fantasía, es una proyección muchas veces cuando el fan ese fanatismo patri patriotista supremacista es una proye proyección del propio ego porque vaya casualidad que aquellos eh, más radicales patriotas aman lo que dicen el país, que en realidad para ellos es un pedazo de tierra, pero odian a la gente que vive ahí dentro, ese es el patriotismo otra vez, si basta con analizar cada palabra y ya encontramos lo opuesto es decir, eh, de misma, yo por lo menos alguien me dirá, no, sí yo amo un país bueno, está, es una Una expresión, pero yo no, no creo que se pueda amar un país, y de la misma forma que no amo un país, no, no odio a ningún país tampoco, porque son realidades absolutamente eh, diversas. Pero bueno, la simplifica la simplificación de este tipo de mentalidad eh, visceral tiene una traducción política y un, y un beneficio político altísimo. Entonces, saquen los militares, eh, saquen eh, a, los, a los policías y repriman, repriman, repriman en nombre de la libertad. Eh, quítenle todos lo, los derechos en nombre de libertad. ¿Cómo se puede tener eh, libertad sin derechos? ¿Cómo se puede tener libertad sin un poder distribuido? No existe. Es una palabra hueca, vacía. Y bueno, y, y, y vean el modus operando sistemático. Libertad, libertad, represión, represión, prohibición, prohibición. Eh, y, y, y eso explica lo que me acabas de contar de De Santi, No, no es, es bastante obvio y bastante consistente al mismo tiempo, aunque divorciado de, de, de las palabras y de, del discurso. Jorge, el saludo a la distancia y consultarte, ¿qué papel juega, vos algo hiciste mención, porque teniendo en cuenta que en junio son las elecciones en México, en noviembre son las elecciones en Estados Unidos, ¿es un año especial debido a esto por el tema de la inmigración o, o, o realmente en, en general eh, se viene dando estos últimos años? ¿O este es especial justamente por elecciones en ambos países? Sí, es, es, este es un año en el que va a haber más elecciones en el mundo que, que, sí. que durante décadas. Uh, es, se ha dado una, esa coincidencia, pero um, está bien que hayan elecciones, pero re, recordemos que eso no, no es, es una condición necesaria pero nunca suficiente de democracia eh, y es y las democracias son fácilmente secuestradas por por maquinarias propagandísticas, ¿no? eh, y la propaganda necesita de temas y como te decía la inmigración es es eh, muy sensible uh, y más en la cultura anglosajona que desde que llegaron los, eh, los peregrinos acá en Mayflower, 2000 perdón, mil, eh, mil, eh, 1920, y antes y después, eh, el, el, el miedo al otro los ha llevado a masacres eh, brutales. Y, lo, y ha pasado lo mismo en África, en, en, en Asia, eh, en muchas partes. Porque el miedo y el placer son los dos eh, elementos más, eh, eh, digamos, podemos decir, cavernícolas O, o ancestrales que tenemos y que son explotados bueno esto esto yo me, me tuve varias cientos de páginas en el último libro moscas en la telaraña eh, son los elementos constituyentes que no podemos eh, de los cuales no podemos independizarnos fácilmente pues son parte de la evolución el, el, la, la, la, la atracción por las malas noticias por la negatividad es parte de nuestra supervivencia en, en, en la época épocas las cavernas vamos a ponerlo para ilustrarlo de una forma simple, uh, pero hay otros elementos, el miedo y el deseo, la, la dopamina que es tan, tan común en las redes sociales y en los videojuegos, la, la, la, el placer y el miedo inmediato, la, el combate, eh, todos esa, esos elementos primitivos, eh, incluso hace 20 años, porque un articulito, algo así como eh, hombres de, la caver de las cavernas electrónicas, eh, porque hay una combinación, y, y, y lo, que, eh, lo que ocurre en este momento es que las redes sociales son... Eh, Amplifican no por no solamente por su naturaleza sino porque además deliberadamente está diseñado para amplificar el, el odio, el miedo y la necesidad de resolver las cosas golpeando la mesa con el puño. Uh, y eso obviamente es explotado por por dos lados. Por el mercado, ya hablamos los McDonalds es, un, es una explotación del mercado de, una, de debilidad por el azúcar y el y la grasa uh, y, y las, las noticias o las redes sociales es la explotación de, del miedo y el odio que son constitucionales son muy fuertes eh, por algo la, la, eh, históricamente desde el confucianismo hasta el cristianismo a, de, a, incluso el islam que están demonizados hoy en día todas las grandes religiones insistieron exactamente en lo contrario en la, en la en el en el amor que, que es mucho más débil que el odio en términos políticos uh, y en, en la unión en la tolerancia en la En, en, en el ceder como la, dar la cara la, la, la otra mejilla en lugar de reaccionar el, la máxima de Jesús que, que nunca, jamás nunca sí. los cristianos la practicaron y la odian de hecho eh, es decir todas las grandes religiones siempre insistieron en lo contrario de nuestra naturaleza más básica o, obviamente esa naturaleza básica eh, secuestró a las religiones para justificar sus matanzas y sus robos y eso es lo que ocurrió en Texas por ejemplo cuántas veces después que eh, eh, le roban eh, ese territorio que además Que los mexicanos se la dieron eh, eh, gratis prácticamente sin pagar impuestos, no era todo lo que es Texas hoy era una franja más pequeña ah, y, y, y lo hicieron en nombre, en nombre de muchas veces eh, hacían sermones en nombre de Dios, que Dios había dado esa tierra como si estuvieran en, en, en Palestina ¿no? ah, y, y luego con el destino manifiesto también Dios quiere que la raza blanca eh, eh, desplace y, y libere al mundo, le dé civilización claro, siempre matando, masacrando y eh, ejerciendo esos esos instintos básicos de odio y miedo miedo y odio y justificándose con religiones que eh, están llenas de matanzas eso es verdad porque es parte de la parte el, el lado eh, primitivo del ser humano pero que en su eh, centro de los gr grandes eh, profetas o de los grandes filósofos repito como Confucio etcétera uh, insistían en la compasión eh, y el amor eh, eh, es decir eh, Se, se liberaron del centro uh, más importante de, esas, de las grandes filosofías, de las grandes religiones, para ejercer lo más primitivo. Esa es la política claro. eh, actualmente. Eh, y y, y esos son los temas de debates, entre comillas, que la gente ve como si fuera un partido de fútbol o, o un sí. boxeo. A ver quién gana. Y cuando alguien eh, aparece con una gran negatividad, y en Uruguay conocen varios políticos muy negativos, eh, sin, sin ninguna idea o, o ideas muy básicas, entonces eh, mi frustración... Eh, dice, sí, esta, esta persona, esta política este político es realmente ridículo pero le va a dar un, un palo en la cabeza sí, a aquel que, que dice tanto y, y, y esa es la traducción entonces voy a votarlo, aunque aunque me joda yo como se sí. ha dicho en Argentina sí, en mi el milagro no va a joder a todos, pero lo voy a votar igual esa es la irracionalidad es, es ir contra aquel que yo, que yo odio y ese odio está creado artificialmente y alguien está haciendo mucho dinero con eso y alguien está ganando eh, elecciones con eso y, y haciendo aún más dinero Bien. Jorge, nos das un minutito para hacer una pausa cortita y venimos en los últimos minutos para ver que vos nos digas, ¿en Estados Unidos la gente está pendiente de esto? ¿Dónde lo ubica dentro de los temas que tiene? Eh, informativos, no sé, ¿están eh, preocupados los estadounidenses? Ahora, después de la pausa. Estamos en contacto con el escritor, profesor Jorge McFood. Estamos hablando a partir de lo de Texas, como ustedes ven, de otros temas o los que están de fondo en todo esto que estamos escuchando en las noticias, de una forma muy perlada acá. No, no es que hay un, una permanente atención sobre el asunto. Pero, ¿cómo es en Estados Unidos, Jorge? ¿Qué atención tiene esto? Uh. Bueno, en Estados Unidos, eh, eh, de, primero de una forma eh, subliminal y luego explícita, la, el, el aspecto subliminal es que eh, toda la historia de Estados Unidos siempre ha estado eh, bajo el miedo del desguace, de, de, de que la unión se rompa. Uh -huh. ah, eh, por, por, y, y lo vemos en el discurso opuesto. Siempre hay discursos insistiendo, la, la unión está fuerte, la unión está fuerte, en los discursos de cada presidente de la unión, es la unión está fuerte, es casi una obligación. La unión es obligación. mantener Estados Unidos juntos, los estados, digamos. Exacto. Y por qué es como decía el, el psicoanálisis, en el caso de Freud y otros, eh, nadie prohíbe a alguien que algo que nadie quiere hacer. Es mm. decir, cuando hay un no, una prohibición es porque hay un deseo detrás. Ah, y acá hay un miedo detrás. Eh, siempre, incluso el el, la, la, um, el el el juramento a la bandera. Um, eh, que luego le agregan Dios mucho después, pero vas, eh, ese surge en el año 69 del siglo 1869 eh, eh, también hemos escrito sobre esto, es Francis Bellamy que fue un cristiano socialista, uh, que después de la, de la guerra uh, de secesión, por obvias razones, eh, muchos estaban muy seriamente preocupados de, de reconstruir la unión, de que se iba a desmembrar otra vez. Y aparece ese tipo de, de juramentos, de juro por mi país, eh, lealtad, eh, eh, honor, etc. ¿Por qué? Porque había un miedo eh, eh, contra eh, la secesión. Y ese miedo siempre ha continuado, uh, yo, eh, pero al mismo tiempo frustración también yo recuerdo hace unos años un, un profesor amigo me, me decía bueno si los tejanos se quieren separar que lo hagan de una vez así nos liberamos de ese problema ah, sí. y, y mucha y mucha gente mucha gente dice si se, se imaginan se terminarían eh, todas esas políticas fanáticas de, de extrema derecha eh, pero bueno la, la expansión de, de, de sobre Texas y otros estados también fue para eh, que los, los esclavistas que eran minoría en Washington eh, aumentaran los sena, números senadores Eh, una secesión sería el primer eh, caso inverso eh, de, de un fuerte cambio en poli de político en Washington, pero, pero es casi uh, casi imposible o muy difícil. No, en, en historia nada es y en política nada es imposible. De hecho, aquello que parece raro algún día va a ocurrir. Pero a corto plazo es muy difícil porque eh, te, eh, los secesionistas dicen que seríamos mucho más ricos. Bueno, siempre el, el, el, es como mi ley: eh, si algo te da más dinero, eso es lo que vale. Lo demás no tiene importancia. Entonces seríamos más ricos eh, porque, etcétera. Es exactamente lo contrario. Texas recibe eh, eh, varios beneficios del Estado. Incluso podríamos ver solamente en infraestructura recibió 30 mil millones de dólares para infraestructura del Gobierno Central Federal. Eh, se, eh, habría que considerar to todas las bases militares que son eh, un, un fuente económica en el Estado también, que son decenas. y se sacarían. Eh, el, luego están los, el Seguro Social. Hay una serie de cosas que no le convendría absolutamente para nada a Texas, eh, sino que sería lo contrario. Las secesiones llegarán cuando eh, la decadencia comience a ra radicalizarse y se vean que en realidad eh, no, no hay nada para, para ganar eh, de, de esa unión. Ah, pero todavía estamos bastante lejos en términos eh, históricos claro. o generacionales. Claro, claro. Ah, entonces, eh, Sí, sí que es una discusión, no muchos lo toman en serio, pero es un movimiento que está creciendo en Texas, y creo que en este momento tiene como medio millón de seguidores, uh, y, y, y esos movimientos surgen en, en cierto momento crecen como los virus, y, y en su momento máximo habría que ver cuál es el efecto, si es un quiebre, si qué es. Pero también vamos a agregar en los décadas siguientes otros serios factores. No solamente el cambio climático, que Texas va a ser afecta, afectada, como Florida también, sino las brutales diferencias sociales que continúan creciendo, imparablemente desde los años 60 en Estados Unidos, y la, la hiperconcentración de los capitales en este periodo poscapitalista en el cual estamos, de los eh, señores feudales en, en Wall Street. Entonces, cuando toda esa situación se agrave aún más, Eh, cuando ya no haya más negocios para hacer de esas guerras proxies que hay por dos lados uh, y que ya no se pueda imprimir obscenamente dólares o crearlos en el teclado, eh, bueno, ahí la, las condiciones van a estar mucho más creadas para una disolución de la unión. Um, pero en este momento eh, Texas está totalmente atada por intereses, que es lo que más le, inter le interesa. Sí, <ríe> Nada sí, de sí. derechos humanos eh, o, o de, de la patria, ¿no? Eso, eso es un... ¿Y cómo, cómo se cruza acá esta noticia que ha surgido de que Biden estaría prohibiendo eh, las exportaciones del gas natural licuado? Que, que bueno, Texas, a Texas lo ubican como el tercer mayor exportador de gas natural licuado del mundo. Eh, incluso el año pasado superó a Qatar como el mayor exportador del mundo. Eh, Con, vinculando esto con los problemas que están sucediendo en Europa, ¿no? las guerras, eh, todo lo que está circulando en torno a las guerras. Eh, pero, ¿se cruza también en esto? ¿Es un castigo que hace Biden o es otra cosa? Ah, y bueno, pues también una, una movida electoral, eh, pero tal vez no, no tenga otra eh, op eh, opción eh, estratégica en cuanto a, al, al problema. Ah, el, el, podía declararlo... De, eh, el gobernador y a los tejanos en desacato o algo así la Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX eh, eh, dijo que eso eh, no era posible una secesión legal y los tejanos dicen bueno es, es parte del derecho de lo, del pueblo a decidir etcétera bueno lo mismo decían los esclavistas no es el derecho del pueblo pero el pueblo no incluye al resto en este caso no incluye a uh, por ejemplo los inmigrantes que son muchísimos y están trabajando y viviendo, eh, no solamente desde hace años sino desde hace varias generaciones ah, a, a Texas no le va a convenir pero es una, una forma de presionar aún más a, a Washington a ver qué sacamos es como cuando intentan cerrar el Estado por esos eh, gastos obscenos que no tienen límite, recuerdan cada tanto, sí. se pelean republicanos y demócratas a ver quién saca, qué le sacamos al otro partido en, desde un punto de vista electoral y político porque las la políticas mayor estadounidense es siempre la misma no importa el partido que esté sobre todo la geopolítica ah, pero eh, son eh, pulseadas a ver qué podemos sacar de un lado y del otro y más en un año electoral eh, que van a ver sin duda ese, ese temas va a saltar sobre, sobre la mesa, especialmente en Texas en el resto de Estados Unidos eh, no, no, lo no lo toman muy en serio a, a Texas ah, pero el problema a veces de no tomar en serio a los fanáticos es que te terminan creciendo y nos terminan pasando por encima Eh, a Trump no se lo tomaba en serio, recuerda que decíamos, bueno, Hillary Clinton no es ninguna mejor opción, pero no se burlen de, de, de Trump porque va sí. a terminar ganando. Exacto. Milley, Milley, Milley también, <coughs> en el caso de Milley, bueno, también estaba apoyado por los bots, lo dijimos antes del, del, del balotage. Eh, eh, hay toda una, una estructura global que, que apunta a eso porque hay grandes negocios detrás, ultramillonarios negocios de desmantelar los estados. Uh, bueno, todo eso va a estar en, en discusión en, en las elecciones aquí en Estados Unidos, en este año. Sí. Uh, pero también hay otros otros problemas agravados. El, el caso de Trump, que casi no tiene oponentes dentro del, del partido republicano, Exacto. otra otro signo de que se ha radicalizado hacia la derecha, eh, desde hace varias décadas, eh, está... Eh, bueno, hay solamente una, una opción. Pero mucho, incluso Ron DeSantis se fue de la, de la contienda, Eh, se consideró una gran derrota para Ron DeSantis. Uh, no se sabe también si, si está esperando a volver o como vicepresidente. ¿Quién sabe qué cálculo está haciendo? Sí. Esa gente siempre calcula todo. Sí, sí, sí. ah, no da puntas. Lo... Exacto. Uno de los cálculos es que, que Trump, a pesar de su asallante hegemonía en el Partido Republicano, pueda ser en alguna forma eh, ilegalizado o se le puede impedir participar en algunos estados, como Colorado, etcétera eh, por las causas pendientes que tiene que ya sabemos de antes. Eh, si eso ocurriese desde un punto de vista judicial, eh, sería un problema y podría ser la única opción para que Trump no estuviera eh, como candidato este año del Partido Republicano. Uh, y entonces, bueno, ¿quién va a estar ahí? Porque si los, todos los demás, que eran decenas, ahora ya no hay, hay solo uno, eh, eh, ¿quién va a ser el candidato? Esos son, son partes de, de las pulsadas que vamos a ver este año. Sin duda. Uh, vamos, nosotros vamos a estar eh, teniendo un vínculo más Eh, periódico contigo, son muchos los temas que hay que conocer más a fondo de lo que sucede en Estados Unidos. Eh, muchas veces están todos vinculados entre sí, otras veces no, pero nos parece que es importante poner la lupa, ¿no? desde, teniendo esta posibilidad que vos nos das de, de hablar desde allí. Por hoy queremos agradecerte mucho por este tiempo. El gracioso soy yo, Marcelo Ángel. Siempre que pueda, respondo. No, el, el, mi único límite es que a veces eh, estoy limitado en el tiempo. Lógicamente, o, por o, el hoy, trabajo. Doy. Sí, lógico. Pero arreglamos, como esta vez, arreglamos y, y estaremos conversando. Sí, sin duda. Y ojalá que en junio nos veamos de nuevo. Bueno, eso sería muy bueno. Te iba a preguntar si venías. El año pasado estuviste. ¿Vendrás este año? Sí, sí. No... no eh, Voy por el, el vino de... de <risa> Vení ustedes? por el vino, claro, claro que sí. Pero no sin alcohol, viste que ahora permitieron acá el vino sin claro, alcohol. No. no sé si te vas a volcar no, para no. ese lado, pero... Eh, no, eso es como perf un perfume sin olor. Exacto, exactamente, muy bien dicho. Bueno, y a los oyentes hay muchos libros, ¿eh? Escritos por Jorge McFood. Estaba mirando La Frontera Salvaje, sin duda que es uno para leer, y el que él nombraba, Moscas en la Telaraña... cualquier cosa nos preguntan y eh, son muchas las opciones. Muchas gracias, Jorge McFood. Gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta la próxima. Chau, chau.